Noticias Municipales, informando a nuestra comunidad de Puente Alto a través de este dial 107.5 FM Estéreo. Lamentamos informarle que por decisión del Consejo Municipal, por el rechazo y la obtención de algunos concejales, la construcción del Centro Veterinario Municipal no fue aprobada con los votos necesarios, por lo que ya no será realidad, al menos en el corto plazo. La semana pasada el proyecto había sido aprobado por simple mayoría, pero con posterioridad, Secretaría Municipal indicó que se requería del cuórum calificado de dos tercios, siete votos a favor, debido a que el proyecto de su ejecución superaba la vigencia y ejercicio de las actuales autoridades. Por ello, debió repetirse hoy la votación, negando algunos concejales la aprobación para cumplir ...con este importante anhelo comunal... ...que acabaría... ...perdón, que acercaría y mejoraría... ...el acceso de salud expedita... ...de las mascotas... ...de todos quienes así lo requerirán... ...a través de un moderno centro... ...que constaría de cuatro consultas médicas... ...dos pabellones quirúrgicos... ...salas de radios X... ...salas de esterilización... ...farmacia veterinaria. Es triste que algunos concejales hayan insistido en descalificar este proyecto que estaría ubicado en el Ejército Libertador con Pedro Duarte basándose en argumentos que no respetan las bases de licitación publicadas y conocidas. Como municipalidad seguiremos insistiendo en la importancia y relevancia del proyecto del Centro Veterinario Municipal porque se trata de una sentida aspiración de decenas de miles de familias puentealtinas que necesitan una atención de calidad para sus mascotas. La Municipalidad no descarta que deba reunirse una vez más ante la Contraloría General de la República para determinar el alcance y validez de las votaciones referidas a abstenciones y rechazos porque queremos que impede la correcta aplicación del derecho. Noticias Comunales en la Radio Puente Arte.